together Esta canción, ¿no? Aquello que dices, ¡pah, e castro! Pero tiene un que, señor, que no sé qué, ¿verdad que sí? Que no pierde aquel aroma, ¿verdad? Se llaman The Villover 1993. Esto ya sabes. Sweet Harmony. Bueno, son las 7 y 10 minutos, una antes en Canarias. Llega el momento, señoras y señores, de presentarles nuestro podium de los éxitos en tres décadas. Sí, esta es la sección que hacemos todos los lunes. e h Y hoy vamos a hablarte de quiénes fueron números uno, tal semana como esta, 20 de septiembre, ¿eh? en tres décadas. Es decir, en el año 2056, le habremos dado tres vueltas al marcador. <risa> Venga, vámonos e n g a v a 1982. ¿Quién era número uno en nuestro país? Imagination. Just an illusion. Thing, just just an illusion. illusion. Ah, ah, ah. Saltamos al Reino Unido. サンダース・エンジェル・タイガー Nos vamos a los 90. En el 92, tal semana como está en nuestro país, nos encantaba bailar al ritmo de LGBo. <risa> y en UK, Snap con Rhythm is a Dancer. Una balada estupenda de una voice band llamados Boys to Men en el número uno en Estados Unidos. End of the road. Estamos a la década del 2000. Hoy estamos en el 2002. Tal semana como esta en septiembre, en nuestro país en el 2002 era número uno chenoa. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? Cuando tú vas? vas. Y en UK, a t o m m y Kitten con la versión estupenda del clásico The t i d e i s High. Canción del o b l e Pero nos vamos a quedar con el que fue número uno, tal semana como esta en el 2002, en los Estados Unidos: el rapero Nelly y Kelly Rowland. Eran los reyes los que mandaban con esto que suena y se llama Dilema. Wait for my cue and just listen. Play my position like a short star. Pick up everything, mommy. Hit the n e in no time. I, I better make this with e r m i n e And that's for sure, cause i v never been the type to break up a happy home. But t h e e r something s about baby girl, I just can't do t h e s Don't tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to me. Never say a word. I know how I, I can trip、oh, hi, and I heard about the g i r l No way, hey,、mm -hmm. no no、hey, hey,、no no, no, no、hey. As you can see, but、uh, I like your s t y l e your style, your holding m e to do it. come through and holler with and swoop me his two seats. n、nice. o that's a n k s to, and I got special ways to thank y o But don't you forget it, but、uh, it ain't that easy for you. y o u a c k up and leave a murder. They Got ties for different reasons. I respect that. And Right before I turned to leave, she said, You don't know said, what you said, want said, to come come me、on. A viernes de 5 a 8.、Yeah. Una menos en Canarias. Ajá. Blakies. Con Ricky García. I made it. En Canarias, en directo desde XFM. Bueno, pues ayer fue el Día Mundial del Aperitivo y hoy el de la paella, fíjate. ¿eh? Así que con más energía que si hubiéramos comido un arroz del s e ñ o r e t hoy queremos saber cuál es el aperitivo más exótico que has tomado y dónde. Daniel, desde Soria. El mejor aperitivo es el caldo de unos mesillones en escabeche, echarlo s en una bolsa de batas fritas. ¿Eh? No tiene nada de exótico y no fue de vacaciones, fue en la plaza de mi pueblo, pero está buenísimo. <risa> Así me gusta, querido. Hay que optimizar para aprovecharlo todo. Y por cierto, con la latita que has hecho, ¿un jarrillo lata? <risa> Miguel, desde Murcia. Buenas tardes, Ricky. Hola. equipo. Hola. Lo más exótico que yo he probado ha sido el melón con jamón. En un buffet de un hotel en Roquetas de Mar, y nada, la verdad es que está muy bueno, pero yo soy más clásico y prefiero más las gambas, ¿Qué? sobre todo una, una gamba roja a la plancha bien hecha. ¿Sí? Eso está, vamos, increíble. Por cierto, Ricky, ¿Sí? invita a q e algo que de tanto hablar de comida me d a hambre. Un saludo. <risa> muy rica las gambas, ¿eh? Y por lo de la invitación, no te preocupes, ¿eh? Ya mismo empiezo a hablar de deportes, a ver si así te dan ganas de correr. <risa> Te Recuerda nuestro número de WhatsApp 606-712-658, o bien, si lo prefieres, en nuestras redes Instagram, Facebook y、uh, Twitter. Esto es Reikis. Reikis ¡Oh! con Ricky García.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 Sociales. tus redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter. Arroba Play Kiss guión bajo es. Facebook Play Kiss. Raise the living g o l of t Lord. FM, Lo mejor de los ochenta y los noventa. hasta hoy. I'm in. 7 y 37 minutos, una antes si estás en Canarias en directo. Este es el show de la tarde en XFM. Lunes, ¿eh? Bueno, pero ya terminándolo como aquel que dice. Hoy contamos con vosotros para que nos contéis, que ayer fue el Día Mundial del, de la Tapa, ¿Cuál es, cuál es el aperitivo más exótico que os habéis tomado. Tenemos a nuestra amiga Lorena desde Cornellá. Hola, guapa tú. ¿Sí? ¿Sí? Pan de conejo he comido. O sea,、eh, no, no, no, no, no. Pero estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno. Bueno, Lorena, lo malo del pan de conejo es que si lo acercas a las verduras, se come la zanahoria. Gracias, Paco. Desde Sevilla, buenas tardes, Ricky. Aquí de Sevilla, te estoy llamando desde río, aquí haciendo deporte. Muy bien, hombre.、No、te voy a contar: aquí en Sevilla había una bodeguita a la Serrano.、Eh, qué lástima que la Serrano. Mira, te ponía un pan de pueblo, ¿sabes? una oncha, un pan bueno. Ahí tostadito, y te echaba un poquito de, de salmorreo. ¿Sí? Ahora le ponía una lonchita de. De bacalao humano y encima le ponía una anchoa del Cantábrico ¡Ole! que se te saltaban dos lacrimones. s、eh, Que tenemos que repetir, vamos. Que no nos íbamos de allí sin repetir. Eso estaba escandaloso. Bueno, pues lo cerraron, lo siento, pero ya no existe. Claro, cada vez que lo cerraron por atentar contra la salud pública, llenos t e n í a n el ambulatorio con todos los vecinos empachados. <risa> Bueno, ya va a llegar el momento de mandarte tres temazos seguidos. Para sonar Robbie Williams con su clásico All、oh、Before I Die. Luego Flick w o o d Max, me encanta esta canción, Little Lies. Y es inminente ya el sonido James Morrison y Nelly Furtado con esto. Se llama Broken Strings. Esto es. s r e a k i s r e k i s Con Ricky García. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you.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 Estás en PX. l a ¿Cómo? Con, con, con Ricky García. ¡Un、oh, pie!、Yeah. En p l a y Kiss con Ricky García. Esto es Kim. Más. ¿Cuál fue la primera canción con la que conocimos la carrera en solitario de Robbie Williams? Pues fue esta. o h Before I Die. Primer sencillo de su álbum debut, Life t h r o u g h a l e n s del 97. ¿Y esto? o h Before I Die. El gran Robbie. Nos ha conducido a 10 minutos para las 8 de las 7 en Canarias. Momento de teletransportarnos hasta la ciudad de la Catedral de Santa María, de la Plaza de las Flores, del Alcázar Mayor, del Puente de Vista Bella y el Jardín de la Seda. Nos vamos hasta Murcia. Ahí está nuestro amigo a l f o n que se va a llevar hoy, con los amigos de La Vidas e Bella, un fantástico altavoz con Bluetooth para escuchar XFM. En Murcia 99.3. Saludos a los murcianos y a las murcianas. Oye, me debes un z a r a n g a l l o o unos m i c h i r o n e s ¿eh? Leo Garriga, Estefanía Vega, Víctor Álvarez. Y por supuesto, ¿quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Te dejo con la mejor música, la de Kiss FM. Hasta mañana. watching、me.